A quien está en su casa, en el taxi, en la oficina, en el teléfono, cuando salió a correr o lo que fuese. En una plaza.、Eh, en la plaza, tomando mate. Claro, claro. Yo tuve un accidente recién con el mate, después te lo voy a contar.、Eh, Vos, y vamos no, a seguir hablando con, con protagonistas, porque esta es la intención. de... Bueno, hablar con ellos para poder clarificar qué es lo que ha ocurrido y ver eh, eh, a través del diálogo. ¿A qué conclusión se puede llegar? Nicolás Romano, ¿cómo te vas? Matías Traversa y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, nosotros bien. ¿Ustedes cómo están? No, nosotros bien. También.、Eh, a pesar de que sabemos que podemos llegar a salir perjudicados de esta situación.、Eh, se ha c o p a r t i d o lamentablemente,、eh, no como queríamos. Pero, pero bueno, ahora hay que tratar de, de dar vuelta a la página. A ver, Nico, te ha tocado atravesar distintas situaciones.、Eh, tal vez alguna de estas has vivido en una cancha de básquetbol. Y, y te consultamos además porque sabemos que lo podemos dialogar contigo, con respeto y, y en buenos términos. Nos decía recién Santiago Ortega, que es el periodista de uno contra uno y de Sportia que estuvo cubriendo el partido, que él notó un clima raro porque vio como que el juego estaba muy friccionado, como que se estaba jugando muy al límite. Y algunas situaciones de juego puntuales las fue marcando. ¿Vos lo notaste de esa misma manera? Sí, no lleguemos al final de, de la agresión, a, cuando vos te metés a separar a güey, que se ve claramente que、eh, tu gesto en todo momento de querer llevarte a, a, a tu s compañero s que estaba más enojado para, para el vestuario.、Eh, ¿lo, ¿Lo viviste desde que arrancó el partido como que se fue desnaturalizando paulatinamente con el correr de los minutos? La verdad que sí, la verdad que sí, hubo un partido muy. Muy friccionado desde el principio, donde, bueno, creo yo que, que hubo más que nada golpes de, de más presión, sin pelota, y eso fue llegando a, a que termine de la manera que terminó. Lamentablemente, creo que a los árbitros, como les puede pasar, ¿no? se les fue el partido de las manos en un momento por dejar jugar de esa manera cuando. Cuando no era lo, in lo indicado dejar de, de, de jugar así, porque, bueno, ya h a s t a el final que se l l e g ó Era como un final bastante anunciado que voy a llegar a pasar, por, por, por c ó m o se venía jugando. Pero nosotros sabemos que, que a veces se juegan a s partes, se j u e g a duros, o m o s todos hombres, pero hubo un par de situaciones, como te digo, de golpes sin pelota que llegaron a, a, a bueno. A que el final se dé de esa manera. Nico, este, te saludo, te felicito por la victoria,、eh, que queda en segundo plano, por, por todo lo que, lo que ha ocurrido por la manera que, que terminó el partido. Y te pregunto:、eh, entiendo que el arbitraje pudo haber sido p e r m i s i v o no estuve en la cancha, permisivo, no estuve en la c a n c h a Pero también tienen mucha responsabilidad ustedes, los jugadores. O sea,、eh, si en algún momento saben que o sea, tienen que poner un freno. Tienen que colaborar para el espectáculo, este, tienen que tratar de ganar, con, con,、eh, si se quiere, al límite del reglamento, pero también、eh, gran parte de, de lo que ocurrió es responsabilidad de ustedes. b e n o nosotros somos los más responsables y, y lo que tenemos mucha participación en, en, en los partidos, más que nada. No, no es que le e s t o y echando la culpa a los árbitros para nada, porque hay、eh, momentos del juego donde ellos, como te digo, hubo golpes sin pelotas que, sin pelota que ellos seguramente no lo ven, porque está、sí. alejado de, de la jugada. Pero el que puede llegar a ver el partido va a sacar sus propias conclusiones de lo que fue. Nosotros, obviamente, que somos gran responsables de, de esto, nada justifica la, la reacción que tuvo Lorenzo ni la reacción que puede llegar a tener cualquier jugador. No,、eh, hablo, de Lanús, una, esperá, no hablo de la n ú s en particular ni de San Martín, hablo de todos los jugadores.、Eh. No、es que, digo, lo, lo, cuando digo u s t e d d e los jugadores, no hablo de los jugadores de la n ú s los jugadores de San Martín, hablo de todos sí, los jugadores. Sí, sí, te entiendo, pero yo no trato de hablar en, en este caso más de e q u i p o que. Que es San Martín,、eh, y por eso te digo: nada justifica la reacción de Lorenzo. Lorenzo es jugador de, de mi equipo, y como te decía antes, vamos a, vamos, seguramente vamos a salir perjudicados de esto. Hay que tratar de, de mantener la calma, pero bueno, a veces es complicado. Y, y más cuando yo creo que Lorenzo es un jugador,、eh, se puede decir, mecha corta, como, como decimos nosotros, que. A la menor reacción,、eh, él, al menor golpe, o, él va a reaccionar y, y bueno,、eh, va a estar a la vista de todos. Que en el video se, se ve que a él lo buscaron durante todo el partido para que reaccione de esa manera, pero te vuelvo a repetir: no justifico para nada la reacción de él. La, la situación del final, vos q u é llegas a ver, porque a vos te cobran una infracción. Que es lo que tal vez vemos más claro en, en, en, en, en, en las imágenes de la tele. A vos te c o b r a n una infracción, posteriormente a eso, ya naturalmente venía esta historia del de, de juego friccionado, de los golpes sin balón, que es lo que vos marcás.、Eh, cuando a vos te cobran la falta. Vos salís a hablar con el árbitro y el árbitro, creo que Salazar, le cobra una falta técnica a tu entrenador. Pero posteriormente, por detrás tuyo, es donde empieza a generarse parte del conflicto. ¿Qué es lo que vos podés llegar a ver en ese momento? ¿O qué es lo que te contó Wade que pasó en ese momento donde él realmente se sacó definitivamente? Sí, claro, fue tal cual. Tal cual si Me cobran un fulamí a b e l l o a r、eh, Posterior a eso, Guillermo protesta y. Y le cobran una falta técnica. Y a mí lo que me cuentan que del banco ven que, que Fernando Calvi le, le, le, le pega digamos, en, en la cara a Lorenzo. La atención estaba toda puesta digo, justo en ese momento en la falta técnica, en el full que me habían cobrado a mí. Y por eso creo que, que no lo ven. Y ahí es cuando, cuando reacciona Lorenzo. Y, se, y los árbitros deciden expulsarlos a, a ambos y expulsar a, a todo el equipo de,、eh, de suplentes de San Martín que justo se había metido, que no sé si a separar o a qué, porque yo la verdad en esa situación no me r e s p o n o A ver, ¿lo perdimos, Anico? Hola. Ahí, Nico, decía, en esa s i t u n o m b r a b a s la situación en la que el Banco de San Martín se mete, porque claramente se ven las imágenes que ingresa, al menos con, con la intención de separar, pero totalmente fuera de reglamento y fuera de lugar, porque no tienen que permanecer en la cancha.、Eh, por más que se genere este tipo de episodio. Decías que. Se me ha perdido, me parece. Ahora estoy, a si ahora. Ah, bien. Ahí te escuchamos, Nico. Justo h a c í a la narración, y te quedaste en la parte cuando vos ves que el Banco de San Martín entra a, a separar, supuestamente. Sí, que bueno, esa situación también fue como muy rápido, donde no, no, no se vio yo el verdad, no, no estoy muy,、eh, muy claro qué es lo que pasa, pero bueno, haber ingresado a la cancha, creo que el reglamento no lo permite, así que、no. en ese momento, bueno, fue una. Una decisión que sí o sí tenían que tomar los á r b i t r o s ¿El García, g ó algo más? No, no, agradecer、eh, el testimonio que es valioso.、Eh, y bueno, como siempre, l da Nico la sinceridad con la que no, nos cuenta las cosas, ¿no? Después uno puede estar de acuerdo o no, pero la verdad que siempre es valioso ¿no? porque es un tipo que, que, que dice las cosas y no, no tiene vuelta para decir. Así que, ...ni parte nada, Mati. Nico, un abrazo grande. En otro momento, como hacemos siempre. Eh, nos vamos a quedar charlando un rato más de básquetbol, pero creemos hoy lamentablemente y decimos lamentablemente porque no queremos hablar de este tema. Pero por otro lado, entendemos que la situación se impone por, porque va a tener、eh, a, alguna consecuencia, como bien decías vos, para Wade, para,、eh, para el jugador Calvi de San Martín de Corriente s de cara a los próximos compromisos. Y, y bueno, informativamente nos quedaremos charlando un rato más de eso. Te agradecemos tu testimonio y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, y la verdad es una lástima que, que se hable de esto y, y no de otra cosa, pero, pero bueno, son cosas que, que lamentablemente están pasando, pasan y esperemos que no se vuelva a repetir. Un abrazo muy grande. c h a u Nicolás, que te vaya bien. Adiós. Charlamos con Nico Romano. A ver, decimos que podríamos total. A ver, yo entro en la duda, Gallego, porque manifestamos públicamente que no nos gusta hablar de esto. Tranquilamente podríamos estar hablando de otra cosa. ¿Sí? Sí, sí, tranquilamente podríamos estar repasando lo que pasó en obras ayer por la noche o la victoria de regatas. Sí. Pero es difícil salir de un tema que creemos que resiste、eh, importante gravedad, como lo que ocurrió ayer a la noche en La n ú s